Estás escuchando Desde la Otra Oreja Bueno, y vamos a presentar ahora al Grupo Síntesis y Silvio Rodríguez El Grupo Síntesis es un grupazo de, de música este, muy ecléctica Por la Otra Oreja sal tomaron porque ves Y en las noches de sire, también las de teatro, pesaba su tacto, y las de sus costados, pesaba su tacto, y las de sus costados. Por estas y otras muchas los cuerdos lo llevaron. ¿Dónde Cu cei cu care ai fost legați, unde ești? Unde n-ai nici un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 Pero esto fue después del concierto Qué bien que sonó la Willington En el centro cultural Que está en Alberti Al 3700 A la vuelta de la esquina Un lindo centro cultural Un escenario Muy bonito Y donde tocó la Wellington. Y ahí Nos cantó Trabajando La Willington Por la otra oreja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 No se acaba si descanso, canso, con eso yo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 Sí, el jueves le damos Lo pierdo, lo pierdo en la pileta, lo pierdo. Se va para adelante, se va por adelante. Ultrafacho. Pero para mí es ultrafacho. Odia los de las villas y se pone de rodillas ante un dios. El del Vaticano, todo calificado. Es lo que le reclama al Estado. No quieren cruzarse con gente de otra clase, no. No estoy equivocado. No, no maltrata a su capa y lo único que quiere es llévasela a la cama Ha creado un imperio y no, no hay que tenerle miedo Apuesta a lo privado para debilitar al Estado Extraña a los 90 y ama a la justicia solo Cuando tiene sus vendas, maltrata a su cama Y lo único que quiere es llevarse a la cama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 Es de la historica altura donde el sol de tu bravura le puso acerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable La bandera con la luz de tu sonrisa se Ti seguimos y con Cuba te decimos hasta siempre comandante.